New Noise Radio y BFM sellan su alianza. Los martes de 4 a 5 de la tarde y los domingos de 7 a 8, los programas Graffiti y When the Music is Over se alternan cada semana en BFM. .com fm when the music's over Bueno, y mis amigos, otra vez. una semana más, empezamos con la noticia grande del del mes. El 20 de octubre estarán Muse presentando un nuevo trabajo en el Palacio de los Deportes. ¿Cómo se llama? Bueno, no tenemos ni idea todavía. Ha habido por ahí un una cosita que puede ser. Creen que se va a llamar La Segunda Ley, Second Law, pero todavía no lo sabemos. El tour solo fecha en Madrid, entradas agotadas. Duraron 20 minutos, aunque llevaron una semana a la venta en diversas preventas, pero bueno, lo que es la venta general, 20 minutitos para hacer el deporte lleno. Allí estaréis, ya sabéis que son una de mis bandas preferidas. Y bueno, ya sabéis, habrán pasado ya 13 años, desde el 4 de octubre del 99, cuando salió Showbiz, cuando tengamos ya más o menos por esas mismas fechas el trabajo de, de estos británicos, una... banda genios, a mí me flipan ya sabéis, Matthew Bellamy a uh, voces, guitarras y pianos Christo Christopher Walston's Home a uh, la batería y Dominic Howard al bajo unos cracks que a mí me pierden y por eso lo hemos, hemos tenido por aquí a ver, esto sonaba bueno, un poquito de vacío detrás mía, y ahora vamos con la banda del mes en este caso vamos con eh los norteamericanos ministry ya sabéis que estaban por aquí no los tenemos de fondo porque han dado algún problema logísticos tengo el portátil roto así que nada más que tengo una fuente de audio medianamente decente y por eso nos quedamos solo con sin voz de fondo así si os consigo solucionar de aquí a que continúe el programa pero tenéis aquí este maravilloso eh Warp City del House of the Mall el disco 2003 el disco en contra de George Bus hijo anteriormente ya sacaron otra trilogía en contra de de George Bush padre, en este caso el disco todas sus canciones empiezan por W del L W del George Bush with the Rebush. Aquí tienes Warp CD un temazo a mí de los que más me gusta ese disco. Ministry in New Noise Radio. Wine is a mocker. Long drink is a rage. And so so ever is see thereby is not wise. Out in the state of Arizona, a husband and wife had reared their children, children that married all, families of their own. The mother took to drinking. She was 64 years of age. She came in one night with a drunk. She didn't know what she was doing and started to take a bath in the bathtub with her clothes on. In utter disgust, her husband said, I ought to take a gun and blow your brains out. She snarled back at him. You haven't got the nerve. Caught her dead in the bathtub Fine way to end married life mini-street, son brutales Bru brutales, me encantan me encantan, me encantan, y este caso demoles de esos discos para arrancar en una mañana bien cabrado de queriendo destrozar el mundo, y bueno vamos ya con la agenda, el martes 19 de junio tenemos por un lado en Valencia, The Blasters en la sala guagua, Lampango con The Eyes en la Riviera, ¡ay! el gato el gato y mi espalda, ha decidido pegar un brinco por ahí Ya me... Seguimos por aquí, perdón Es que... Es lo que tiene Unzain con Big Ben Estará en la sala azquena de Bilbao Miocles 20 de junio Tenemos a Lamo God Con Tiaís En la Ramataz 2 de Barcelona Madbol con David Inmigo Con Estega En la Platerona de Durango eh, Se con estará en la Aznac De Majaba Onda A las 7 de la tarde gratis El día 21 de junio Jueves Tenemos a Betunicer Con Mussel En el club Klavizemgalo de Lugo Eh, de Caster estará en la Velvet de Málaga, de Capo estará en el Festival de Jazz de Torrente en Valencia, eh, de Mad Balcon, Devil in Me, Stand Your Crown estará en el, la Teatro Corroiros de Lisboa en Portugal, ya sé si es la gira de presentación del Resurrection Fame, Un Sane con Big Business estará en la Voite en Madrid, Second estará en la Zona de Zaragoza a las 8 de la tarde gratis, en el viernes 22 de junio tenemos a Beto Nisser con Guerrera en La Iguana de Vigo, Bjork estará en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, Corizonas en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti, El Día de la Música en Madrid, en El Matadero, con muchos grupos interesantes. Madda con Devil in Me, 20 Fighters y Mala Sangre en el Casino de Viverio Lugo. Gratis, señores, presentando el Resurrection Fest. También tenéis el No Man Oigras en la sala... Ibas en la faena, pero es en la ronda al final. Ya sabéis, eh, la centras valdrán, os podéis cambiar. Empieza la fiesta de Portis, que es en Barcelona. Un Saint con Big Business, que estará en la Music Hall de Barcelona. Beat a Mana en la Tribeca de Oviedo. El día 23 de junio tenemos a Barricada en el Café Anchoque de Bilbao. Betunicer con Yalmiña en el Liceo Mutante de Pontevedra. Eso es el ronrone del gato. Mato al Conte Billing Me y Vendetta Fucking Metal en la Live de Madrid. Se conestará en el Afnac de Valencia gratis. El día 24 de junio tenemos a Betunicer en el Bar La Pranza en Bue Pontevedra. Joshua Randi en el Café Berlín de Madrid. Mato al Conte Billing Me y 8 OZ... En la Estraperlo Club de Bartalona El día 25 de junio Betunizar está en Santiago de Compostela Y Fon Román en la Casa de las Músicas ¿Qué vamos a ir? Bueno, vamos a ir un temazo De Lamb of God, de su último trabajo Se llama Ghost Walking Así que con todos vosotros Un poquito de sonido redneck One, two, three One, two, three slam of god buenísimos, buenísimos. Y bueno, ahora vamos ya con Truet. Tenemos el bueno, el ahora venimos con un especial un poquito divertido, ¿vale? En vez de tener un mundo nacional, vamos a tener dos, uno de dentro de lo que es Sin Voz Bola más y otro más normal, ¿vale? En este caso en el mundo nacional especial Sin Voz Bola más vamos con un grupo de Madrid que ha publicado su demo esta semana, la han colgado en el SoundCloud y se llama LT The Stems do de loop. Pues en pratece el nombre y los títulos las canciones también. En este caso vamos a oír Normandy. Son 5 minutos bastante bastante curradetes y espero que os molen mogollón. Como a mí también me mola no hay que vamos a hacer una cosita, un segundo. Vamos. A la grandiosos estos Letems du Loop ¿Quiénes son Letems du Loop? Bueno, pues podéis entrar a su Bandcamp Ahí podéis escuchar Normandique, la que hemos oído o Tufelsberg ¿vale? Ellos se llaman Aníbal a las guitarras Andréu a las baterías Ignacio o Nacho al bajo Son tres chicos super majetes Bueno, al menos sobre todo dos de ellos que son colegas pero han sacado una cosita de lo más interesante Yo creo que merecía mucho, mucho, mucho oírla Así que estamos atentos a ellos a ver si les da por hacer conciertos, esas mirrecillas que también está bien a veces. Y bueno, pues estaremos atentos a ellos y ahora vamos con con la otra parte del mundo nacional. En este caso nos vamos a un grupo más que conocido, pero tenemos novedades. Ellos se llaman Nothing que han estado presentando Let Me Go el fin de semana pasado en Madrid. Ellos han, bueno, les conocéis Juan Plas a la guitarra y a voces y teclados, Miguel Peñas a las baterías y Alex a las al bajo y ellos son un pedazo de banda. me encantan y bueno pues el tema de que vamos a oír no es el single que es Let Me Go sino una de las caras B, tiene dos caras B, una que es The Boyne Manuscript que la vamos a oír y la otra Rob Robes Blade and Sweet que es la que vamos a oír y que me parece un temazo hacía mucho tiempo que no se marcaba un tema de estos los Nothing y ya sabéis que es una de esas bandas que nos flipan aquí en Neo Noise Radio, así que con todos vosotros Robes Blade and Sweet de Nothing Atentos que vienen otra vez con muchas ganas. nos tremendos son buenísimos y a mí me flipan. El otro día dieron un concierto el bote que en la parte mitad final o que es en los 3/4 del concierto te dan un perinflagos, pero la arrancada que hicieron hacía mucho mucho que no se les veía. Así que vienen en forma otra vez. Íbamos ya con noticias interesantes, ya sabéis, nos las trae la gente de Música Azul, el amigo Alfredo que es Un hombre con barras adorable para darle abracitos, así que si os lo encontráis por ahí, darle abracitos y besos de mi parte siempre. Bueno, vamos, viene ya un poquito el FI ya cerrado, bien el cartel, organizándolo bien por fechas y tal. El jueves tenéis a Friends and the Machine y a The Drive-In como gran reclamo. A nivel nacional, atentos a Tiki Phantoms y Pony Bravo. El viernes 13 de julio estará lleno de viejunos viendo a Bob Dylan. Pero hay cositas chulas, chulas, chulas por ahí, así que... Trasteado un poquito Que seguro que veis algo interesante El Sábado Stone Rose Si no el Gallagher Así el resto por ahí tampoco Hay mucho Que tal El Fibre este año viene un pelín flojo El 15 de julio New Order con David Guetta Así que es como lo más chulo Ahí potente Pero bueno Habrá un, Tiene un montón de actividades En paralelo El Red Sur Cierra el cartel Con dos pedazos De bandas para una de ellas estará actuando el viernes 3 de agosto, que se llama Glayau. <ríe> sí, sí, Glayau y el sábado 4 de agosto de Kennedy. Oh, oh, oh. Tremendísimo oh, la función, pero es que si vemos el cartel es para asustarse jueves 2 de agosto con Bertie Armstrong Front Nasun H2 Wisdom in Change The Big Feast Pianos With on the Teeth at Your Golf This is Hell more than a thousand y abriendo el cartel Drift. Viernes 3 de agosto at the Danzans Suite at The Zinc Lodge, Swiss Sociada Alcolica, que es mi Suici Swiss Swiss Silence Municipal Way to Earth MX Pier Solstar Proth, Hansapo y Crisix. Y el sábado 4 de agosto at the Gates of Kennedy's Hatebreed Anti-Flag Gurridanzans, The Black Dahlia Murder, Berri Charracanillos Apátridas, Scarhead, The Snuts, Here Comes The Kraken, The Ice Gas Drummers, Given Blood, Primitive Tim Bantu y Back to 1884. Eh, quedan un par de artistas Que son los que vienen del grupito Divertido Y además, bueno Va a haber actuaciones acústicas En un escenario paralelo Donde Antiflag, Berricharra, Timbalton y Back to 1984 Tocarán Va a estar muy muy muy divertido Habrá DJs, como siempre el reso es una triunfada El No Mano Iraxfest Viene más Viene cargadito, ya lo hemos dicho, que cambiaba la sala Ah, y nos para aquí el Santander Music Festival finaliza la la venta de abonos, ya nada más que hay entradas a taca. Así que ir a han subido las entradas, es una pena, pero entre otros tienes a Chick Chick Chick eh Funfarlo, The Jupes, Hans and Say, Love of Lesbian, Sidonicas, Azul fombi Kids y muchos más. Eh Blue Spill va a estar actuando en nuestro país. Eh, estarán del 20 de julio al 29 de julio en en Pillanastrias, Vitoria, Madrid, Málaga, Elda, Barcelona y Torre de Benbarra, Tarragona. El Decod anuncia nuevas confirmaciones. Vale, en esta ocasión anuncian a Django Django, Niños Mutantes, Scarlator y Amphirafene, Dinero, Joanes Luna, DJ Kyle Hipster y Ocho y Medio DJs. Un cartel de lo más interesante estará en el viernes tendremos a Sigur Rós con Justice, con Deus de Zeus, Niños Mutantes, Tringlo de Amor Bizarro, Dorian Y el sábado 15, The Killers con The Cook, Super Submarina, Django Django, The Ride Ons, Luger, MDJ, Siberia, Cápsula, Firacem, así que un cartelito de lo más interesante. El abono hasta el 15 de julio, 80 pavos, más gastos de distribución o impuesto revolucionario, como lo denominamos alguno. Barones van a actuar en España, en julio, 19 de julio, café en Choc y Bilbao 21, en la Caracol de Madrid y el 22 en Apolo 2, Barcelona. Las entradas a través de Cultura Live.com. Godspeed your Black Emperor actuarán en España el 30 de octubre en el Teatro Capital de Madrid y el 31 del mismo mes en el Apollo de Barcelona. Nada Survan estará en sur van a estar en nuestro país del en el mes de octubre, el 24 de octubre en el Centro Cultural de Chavorrondo, el 25 de octubre en la Sala Bat de Madrid, el 26 en La Fanatic de Sevilla y el 27 en la Asteria de Murcia. Eh, Bonibert anuncia a sus eh, Sus artistas invitados Serán Sam Eindon en Bilbao Y Beth Orton en Barcelona El 22 de Julio en el Palacio de Euskalduna de Bilbao Y el día 27 en Barcelona En el Polo Español Y Beth Unicert tiene un montón de fechas en, A lo largo del mes de Junio Así que preparaos Os las vamos a ir diciendo por en la agenda tope Y que vamos a ir Viene Clash of One a España Y les voy a ver así que Ya sabéis lo que toca, Glashow, Radio Camboya de su World Ship and Tribute Tremendos. I'm Ya sabes que si hay otra banda que me flipa, Anasia Sako, que vienen a los próximos fechas. Es Justice, los veré en el de ¿cómo se ha comentado antes? Junto el mismo día de Sigur Rós, cosa más bonita. Vamos a pasar de la maravillosa tranquilidad a la que nos va a llevar Sigur Rós al salvajismo gorilero que vamos a hacer viendo a los Justice. Y en este caso nos traemos una remezcla que ha hecho la gente de hm mmm, se llaman eh de Eight Track, ¿vale? Sobre el tema Niolan, de su último trabajo. que es una pasada de tema, así que aquí os los dejo que suena de vicio. Grandioso este temazo de Justy Remezclado Es una pasada lo bien que suena Y me flipa Y ahora vamos con la agenda un poquito más de información interesante El martes 27 de junio Betunizer en The Clash en Gijón Von Román en Mil Pedras a Coruña Vengo el 27 de junio Betunizer estará en Nunca Jamás de Oviedo Charlotte Gainsbourg en Conan Mocassin Band En el Teatro Circo Price de Madrid Frank T Antes de hacer la boite gratis A las 9 y media Mecanismo con Marco Duan de Sacred Family en el Costello Club de Madrid, 6 eurillos Jueves 28 de junio, 69 revoluciones con Whisky Viejo en la Boite Life en Madrid General de Gardón en el Faraday Fest en Villanueva y la Gertrude Betuníter estarán en Victoria Gasteiz en el Ibu Hots El Adiós de los seres queridos en el Poble Español de Barcelona Los Punsetes en el CAC de Sevilla El 29 de junio Viernes presenta a Darius su nuevo trabajo con Lode en ritmo y compás, ocho eurillos. En el Algardón repiten en el Faraday Fest. Anipi Sweet estará en el café de Anchoqui, barricada en el Rammataz de Barcelona. En el Anchoquichel de Bilbao. Beto Unicer eh, estará en el Gazkelocala de Deusto. Brickton 64 estará en Arbucines, Girona. Chambao en la Santana 27 de Bilbao. Von Romain en el la sala Arturo Álvarez de Santiago de Compostela. K-Night Fridays estará en el Big Cool de Barcelona Pájaros Jack en el estará en Villanueva La Reina En Second estará en la 3 de Valencia, gratis Sea One's Remains con Digital 21 en la Randal de Madrid Betusta Morla con Eladio y los seres queridos en el Pueblo Español de Barcelona Sábado 30 Betunicer en el Gasteque de Guipuz de Guetaría Bower Beards en el Club Alcerny de, de Donosti The Casters estarán en Bigles Las coronas están en Caravaca de la Cruz, Murcia. Fon Roman en el Museo Domar de Vigo. Eh Kobe tiene en el Colonial Norte de Madrid. Mareas están en el Plantío de Burgos. Noalla en el Razmataz de Barcelona. El Manoiras está está en la sala del Grito. Fon Labrada Peel estará en el Razmataz en el Barcelona. El uh, Super submarina estará en Villanueva de la Reina, Jaén. El domingo 1 de junio tenemos a Wilhelm Dancing Animals en la Plaza San Sebastián de Lav Navarra y Bota Ben con Jinchoider en el Astronauta de Córdoba y el día 2 de julio Carmiño en el Teatro Circo Price de Madrid. Digamos a ir pues un temazo de lo nuevo de de Adrid se llama el, el disco se llama Blackheart Blitz Black y el tema es Ericson Environment. Una pasada estos madrileños que son un grupazo. de mon. Más ganas de de verla ya. Y bueno, vamos a oír una banda, que se llama Joves, ¿vale? Que sacaron un EP que se llama Cardiovascular hace ya unos años, en 2009 y he conseguido recuperar después de mucho tiempo buscándolo, ¿no? ¿Vale? Y vamos a oír un tema que se llama My High Horse is a eh, is a Penny Farting. Eh, cuatro minutos y pico súper entretenidos Que yo creo que se van a mover a casi todos Así que ya lo dejamos Nos vemos en dos semanas Y disfrútenlo